¿Cuál es la invasión? La pelea a la que asistió el mensajero de Dios y se presenció a sí mismo.